الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمجد لا نساوم على حرياتنا لا لا, لا, لا, لا استغلال لا, لا احتكار بحياة الشعوب أجلال لوعيدها القبر ويخفصها دون غيرها كأن تشهد نقطة التحول الحاكمة في التاريخ إنه يتيح لها أن تشهد المراحل التاصلة اللي تطور الحياة الخارج في كل التي يتشبه مهرجان الشبك حين يحدث الانتقال العظيم ساعة التجف من ظلام الليل إلى أبوء الهار ان هذه الاجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة انها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعوا وحدها ورسلت حركتها في ظلام النيل ووحدك وعملت وسهرت وظلت تسعى الثواني بعد الثواني إلى العظيم ساعة المدينة طويل وشاق رجوعا يا انا dico اشدوا على اياتكم فكريستالني رب علي طويل وشارك. Natal Leon Ongi etorri uintifada irratzaioren natal berri batera Alabedi eta tastaz irrati libreren uinen bitartez Gordubete arituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren narreziak jirrintzen koan e, liburu bat e, nozkero liburu zalgai dagoen liburu bat aurkeztuko e, dizuegu El judio errado Alberto Pradillarena Alberto Pradilla izango dugu solazkide gaurko guintifadan kazetaria da besteak beste gara egunkarian el diario navarran ere idatzi tu horren artikuluak eta Alberto bal usaro anibilidad aldean Eta murgildu izan da, irralgo alderdi ilunenean, ikerketorren emaitza izan da, liburu hau, el judio, errado. Liburu honen egileak kontatzen digute salaparta argiltaletzearen webgunean, Gierketa kasetaritzaren zehaztasuna eta esperientzia pertsonala elkartu ditu Arabiaren eta irraldarren arteko gatazkaren oinarrietako batikuruz oartarazteko. Irralgo, estatua bera. Kronikek eta gatazkaren protagonistetako batzuekin izandako dako elkarrizketek estatu kolonial baten... E... Bere, pentsaerara eta izaerara hurbiltzen gaituzten. Haren auzokidekin ez bere buruarekin arazolarria duen estatua zuzen. Ezkerrak eta askuñak, ultraortodoksiak eta laikotasunak, palestinarren aldeko mugimenduek eta kolono juduek nazketa lergarria osatzen dute. Horrek guztiak erakusten du bere liburua, judutzat eta demokratikotzak duen herrialdea den arren, benetan irrel demokratikoa dela juduentzat eta batez ere judua palestinarren txat. Baonako hau da el judio herrado liburuaren aurkesten zartela eta gaurkoan izango dugu gure mikrofonotan liburu honen idazlea Alberto Pradilla Ori bai, lehenago eta gainonieldo urreti Azteroleguez egingo diogu azken aste honetan Palestinatik datozkigun berriei errepasatzeari. <tuturra> Arracha León, Peter y Sergio Arracha León Arracha León, Arracha León. Berri atoskiu, te, te Bueno, va este con Berrichar, Bateman, Berdizuegu Onacoa, Esa, Tendigute, Rebelión Huevo a Rialdean Mueren 5 palestinos de Gaza Tras ataque aéreo israelí 5 palestinos murieron este sábado Por una explosión cuando ocurría un ataque aéreo israelí En la franja de Gaza Informaron fuentes militares israelíes y palestinas Según testigos contactados por la FP, la agencia, los palestinos, combatientes armados que prepararon un operativo contra Israel, murieron en un bombardeo aéreo. Fuentes médicas palestinas informaron que hubo cinco muertos. En un comunicado, el ejército israelí indicó que un aparato de la aviación identificó y atacó un equipo de agentes terroristas que iban a lanzar cohetes contra el territorio israelí desde el centro de la Franja de Gaza y este incidente por lo que nos cuentan es uno de los más sangrientos en el territorio palestino desde inicios de año Bueno y ahora pues continuamos con las expropiaciones de tierras palestinas en este caso pues parece ser que para construir una línea de alta velocidad nos dicen así que el ejército israelí expropia tierras palestinas en Cisjordania para construir una línea férrea El ejército israelí ha expropiado tierras palestinas en Cisjordania para construir la línea férrea de alta velocidad que conectará Jerusalén con Tel Aviv, a pesar de que el propio Ministerio de Justicia de Israel considera estas incautaciones ilegales. El general Joan Mordecai es jefe ex jefe de la administración de la administración civil, organismo militar que israelí que gestiona los territorios palestinos ocupados firmó dos días antes de abandonar su cargo el pasado 3 de noviembre el documento de expropiación de unas 5 hectáreas de tierra palestina nos informa el diario Aret la decisión militar se tomó en contra de la posición del Ministerio de Justicia israelí que considera que las autoridades autor, autoridades perdón no pueden expropiar tierras en Cisjordania a los palestinos por la construcción de infraestructuras que no les beneficien directamente como es el caso de estabilidad férrea Dos hectáreas de terreno, nos dicen, de terreno agrícola serán incautadas para la construcción de un túnel por el que pasará el tren, mientras que las otras tres se utilizarán para desarrollar los trabajos de construcción. Una vez finalizadas las obras, el terreno será devuelto a su uso original, asegura el rotativo, que apunta que muchas empresas internacionales están involucradas en ello, entre ellas una italiana que construirá el subterráneo en el territorio ocupado. La linea de alta veloz, velocidad que comunicaratela bit con Jerusalén está ya en construcción y se espera que finalice en el 2007, 2017. Ziz bueno, jordiniatik eh, atzera vuelta ingo dugu gazara izan ere azken aldiontan ba, arrantzaleak daude berriz ere irralgo armadaren eh, homugan pescador palestino muere tras ser baleado por los soldados israelíes. Un joven pescador palestino de Gaza falleció ahogado este viernes en las aguas de las costas de Rafah, al sur del territorio, luego de que su embarcación recibiera disparos de la marina israelí, según informaron fuentes médicas y testigos. Noticia que extraemos de Telesur que nos cuenta que el adolescente Ziyad el Bardawil de 15 años de edad murió después de que los israelíes eh, persiguieran su embarcación, declaró el portavoz de los servicios de salud de Gaza a la prensa internacional. Testigos del hecho aseguraron que los marines de Tel Aviv dispararon contra las embarcaciones pesqueras localizadas frente a Rafal lo que ocasionó que una de estas volcara y pereciera el adolescente El bote del pescador era parte de un pequeño convoy que estaba siendo perseguido por la marina israelí Este no es el primer incidente de este tipo que sucede en las costas de Gaza el pasado septiembre otro pescador Mohamed Bakr de 20 años fue asesinado por un disparo de la marina israelí según eh, los militares de Tel Aviv El joven fue abaleado debido a que había traspasado el límite marcado por las fuerzas armadas en la zona. La Marina de Israel prohíbe estrictamente que se apegue más allá de las tres millas náuticas de las costas aledañas a la franja de Gaza debido al bloqueo que el gobierno de Tel Aviv mantiene en esa zona. Israel mantiene un bloqueo total desde junio del 2007 contra la franja de Gaza donde viven más de 1.600.000 personas. El bloqueo ha derivado en una grave crisis humanitaria por la falta de combustible para las plantas de electricidad sumado a la escasez de alimentos y medicinas. Los militares israelíes aseguran que se trata de una represalía por los supuestos cohetes caseros que se lanzan desde allí hacia el territorio israelí, pero las autoridades del gobierno legítimo de Hamas refutan que esta estrategia busca estrangular a la resistencia palestina estrategia de de sitio medieval pues que en esta ocasión esta semana se ha cobrado la vida de un adolescente que no trataba sino de buscarse su sustento en el mar bueno teste a vuelta o remeste tan En medioetan agertu den Asans, ba aipatuko dugu urrengoan, eh, e, izan ere la República egunkarianez atzemaitigute, ba Israelen sekretuak ez ez kontatzeko, horien berri esemateko, ba paktua ba e, ba heldumen zela Irralgo Estatuarekin, honako esaten digute. Asans paktua no avergonzar Israel. Nuevas revelaciones confirman que Assange acordó con funcionarios de Israel no publicar los documentos que pudiesen afectar a la seguridad o los intereses diplomáticos de Israel. Muchos comentaristas, sobre todo en Turquía y Rusia, se preguntan por qué los cientos de miles de documentos confidenciales divulgados por el sitio no contienen nada que pueda avergonzar al gobierno israelí, como sí ocurre con los demás estados a que se refieren los documentos. De acuerdo con un sitio web árabe de periodismo de investigación, Al-Hakika, Assange recibió dinero de fuentes israelíes semioficiales y en un acuerdo secreto grabado en vídeo se comprometieron a no publicar los documentos que pudiesen afectar a la seguridad o los intereses diplomáticos de Israel mismo las fuentes del artículo en Al Haqika afirman que muchos voluntarios de WikiLeaks han salido de la organización por el liderazgo autocrático y la falta de transparencia de Assange. Bueno, pues está aquí información hauekera bat egia izango direno ez baina bueno, e, gutxien ez ba, mm -hmm. datu hauek ematen dizkigut bai, Kezka hori edo nola bizalaketa hori izan da ez ba, bueno, e, datu asko eta nola baite ateratzen o argitaratzen ari direla, baina ez direla benetan e, mingarriak edo benetan e, kolokan jarriko dituztenak ba, estatu batuak edo Israel edo dozein estatu baizik eta, ba bueno, azken finean txutxumutxuak baina right. e, asko zaratago ez dira joaten ez mm -hmm. Bueno, y seguimos con las declaraciones del primer ministro palestino que nos dicen que no prevé declarar un, un, unilateralmente un futuro Estado. Dicen que el primer ministro palestino, sayyan Salán Fayad, declaró a la televisión israel Channel 2 que no prevería declarar un, unilateralmente la creación de un Estado palestino por estimar que si continúa la ocupación israelí no sería más que un Estado miki. <risa> Lo que buscamos es un Estado de Palestina, no buscamos una declaración de independencia suplementaria, declaró Fayyat en una entrevista grabada esta semana en Washington y difundida el sábado en Israel. El primer ministro, que había fijado el verano de 2011 como objetivo para la creación de un Estado palestino, aseguró que el establecimiento de instituciones seguía de su curso, pero la soberanía dependía del consentimiento de Israel. La realidad de un estado puede existir en términos de instituciones funcionales, pero si el ejército israelí sigue en nuestro territorio, no es un estado soberano, es un estado miki, insistió. No queremos un estado miki, pero no queremos una forma de auto... no, no queremos una forma de autorregulación, queremos un estado soberano de Palestina donde los palestinos puedan vivir como hombres libres, añade Fayyad. Los palestinos ...exasperados por la ineficacia de los esfuerzos estadounidenses... ...para reactivar el proceso de paz... ...afirmaron a menudo que proclamarían su estado de forma unilateral... ...o que pedirían un reconocimiento de la ONU... ...Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, como ya apuntamos la semana pasada... ...apoyaron esta perspectiva al reconocer a Palestina... ...como un estado independiente y soberano... ...dentro de las fronteras anteriores del 67... ...la Unión Europea y Estados Unidos reiteraron su intención... ...de actuar en favor de la creación de un estado palestino... ...pero mediante una solución negociada. Pues está visto que el gobierno cipayo y títere de, de Fatah... ...pues no está por la labor de declarar unilateralmente... ...el Estado palestino porque están muy cómodos en esta situación. ¿no? Más claro, aguas. Sí. Gestionando el poder de la ocupación... ...y manteniendo pues su cuota de poder... ...habida cuenta de que no hace falta ni que se celebren elecciones... ...porque ya, ya. porque cualquier pues eh, estructura democrática... ...está abolida ¿no? en, en los territorios ocupados. Evo Morales por su parte expresa el reconocimiento a Palestina como un estado independiente, cosa que no hacen ni los propios argentinos eh, ni los propios colaboradores ni esta de Fatah, pues viene a hacerlo el eh, presidente boliviano Evo Morales, expresó el reconocimiento a Palestina como un estado independiente durante su discurso en el marco de la cumbre del Mercosur el pasado viernes en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. En la apertura de su discurso entre los miembros plenos del bloque y países invitados, Morales, agradeció la presencia de países de fuera del grupo como Australia, Emiratos Árabes Unidos, Siria o Cuba. Bolivia en nuestro reconocimiento a Palestina como un estado independiente expresó el mandatario boliviano dirigiéndose a la delegación palestina invitada al evento sin extenderse en su comentario Brasil y Argentina dieron recientemente reconocimiento a un estado palestino independiente según las fronteras del 67 una decisión que despertó duras críticas en Israel y Estados Unidos En fin, incluso, pues, eh, reconocer como, como legítimo Israel el territorio ocupado entre el 48 y el 67, pues, ni siquiera lo ven con buenos ojos Estados Unidos-Israel. Bueno, eta urrengo berriak, ba, Israel goda represio estrategiaren inguruan egiten digu, eta, bueno, estrategia honetan sakontzen o menduen bestelege proposamen bat, ba, plazaratu omen menduto Israel. Propuesta de ley. Los prisioneros por asuntos de seguridad podrán tener que esperar hasta medio año para entrevistarse con su abogado defensor. El gobierno está de acuerdo con esta propuesta de ley según la cual se permitirá diferir el encuentro entre el prisionero por asuntos de seguridad y su abogado por un periodo de medio año. Esta propuesta de ley tiene como objetivo evitar que los abogados aprovechen su profesión para ayudar a sus clientes a cometer delitos dentro de las cárceles vaya pues puede ser bastante imaginativa la, la excusa que han utilizado para, para justificar esta, esta propuesta de ley la comisión ministerial encargada de legislación decidió el lunes apoyar la propuesta de ley que presentó el ministro de seguridad interior isaac Aronovich, según la cual se puede prolongar hasta medio año el corrido medio año corrido el permiso para el encuentro del prisionero por asunto de seguridad y su abogado defensor El extracto de esta propuesta de ley dice que la prolongación es para evitar, bueno, pues lo que hemos lo que hemos dicho antes, para que, que puedan comer, pues, cometer posibles delitos. En fin, bueno, pues eh, ciertas organizaciones por los derechos civiles manifestaron su enojo por la intención del gobierno de aprobar la ley, ya que permitiría a las instituciones penitenciarias prolongar el tiempo antes de la, de la entrevista sin la autorización de un juez y basado solamente en estimaciones generales. Bueno, y seguimos y hablamos de que activistas de todo el mundo se reunirán en febrero en Madrid para preparar la segunda flotilla Gaza, noticia que ya nos hacíamos seco aquí en Uintifada. Nos advierten así que los activistas procedentes de todo el mundo se reunirán en Madrid el próximo mes de febrero para ultimar los detalles de la segunda flotilla de la Libertad, cuya salida hacia la Franja de Gaza está prevista para la primavera del 2011. Bueno, eh, nos dicen que según informó este jueves en rueda de prensa Manuel Tapeal, uno de los dos cooperantes españoles que participaron en la flotilla del pasado 31 de mayo, pues nos dice así que ya se habían reunido en Roma hace dos días y la próxima reunión se celebrará en Madrid con la asistencia de activistas de todo el mundo, anunció Tapial, durante una rueda de prensa celebrada en la capital del Estado español con motivo de la celebración del ciclo de conferencias del séptimo festival Interpueblos. Entre los objetivos de la reunión, que se celebrarán los días 5 y 6 de febrero y cuyo lugar exacto está por determinar, destaca la elección de la fecha de la segunda flotilla, cuya salida se producirá entre marzo y mayo, explicó por su parte el responsable de Relaciones Internacionales con Occidente y América Latina de la Organización de No Gubernamental Turca IHH Isen Sahin. La nueva expedición contará con la presencia del buque turco que lideró la flotilla del 31 de mayo, el Mavi Mármara, que permanecía desde entonces en poder, eh, permanecía desde entonces en poder de la Armada israelí y cuyo regreso a Estambul está previsto para el próximo 27 de diciembre. Se prepara una gran recepción, indicó Isen Zaid. Entre los asistentes a la llegada del barco estarán los dos cooperantes españoles que viajaban en el Mavi Mármara el pasado mes de mayo, Laura Arau y el propio Tapial. En el Encuentro de Madrid está prevista la presencia de organizaciones como la Campaña Europea por el Fin del Asedio de Gaza, Free Gaza, y HH o la Solaz, Asociación Palestina de Italia, entre otras. También participará la Asociación Española Campaña rumbo a Gaza que agrupa 160 organizaciones y 16 grupos de apoyo y reúne más de 1.500 adhesiones y que se encargará de fletar dos barcos españoles con material de ayuda humanitaria y con voluntarios. Bueno, ba, elektronik intifada webgunean argietaratu dako artikulo baten Rami Almegari Gazako unibertsitateko irakaslea eta gazetaria Gazako blokeoa zaritu da eta kontatu igoain zuzen ere ba, Israelek Gazako zerrendaren kontraztarritako blokeoa postari da okionez Israel blokea elkorreoa el el gaza Durante los últimos años de asedio, Israel ha restringido enormemente el movimiento de personas y materiales dentro y fuera de la franja ocupada de Gaza. La población palestina de Gaza tampoco puede comunicarse por correo, pues Israel también restringe o retrasa la entrega del correo incluyendo cartas y paquetes. Mahmoud Sebab es dueño de una pequeña fábrica de la ciudad de Gaza que construye calentadores de agua de uso doméstico desde hace 15 años. Hace poco un amigo de Sedat de, en Londres se le anunciaba la posibilidad de exportar sus calentadores. Durante una visita a Gaza quedó impresionado por los productos de Sebab y le ofreció enviarle algunas muestras de partes de la maquinaria que podría utilizar para fabricar productos de más calidad y más respetuosos con el medio ambiente recibí algunos catálogos de una pequeña parte de la maquinaria dice Seba, pero en los últimos tres meses he intentado tercer traer un tercer eh, eh, un equipo inglés de muestra estoy cansado de llamar por teléfono a, a mi amigo madji y las oficinas de correos de gaza e israel desde heped perdido cerca de 600 sekels ...en llamadas telefónicas... ...y todavía no me he dado por vencido... ...dice que, que ha oído... ...que alguien en han Hanyu en ...al sur de Gaza... ...que vive en Londres en la actualidad... ...está planificando una visita a la casa... ...para ver a su familia... ...le hemos preguntado si estaría de acuerdo... ...con traerse el equipo a Gaza... Para Sehad, la imposibilidad de enviar y recibir material es desalentador. Sabes que si hubiera recibido estas partes de la maquinaria que necesitaba en los últimos tres meses, eh, podría haber enviado eh, por barco al menos un calentador de agua de vuelta a Londres. Bueno, pues es un pequeño ejemplo de la vida cotidiana, de cómo incluso pues el bloqueo de... De los envíos de correos sobre Gaza Pues afectan en este caso pues A un pequeño empresario de la franja Bueno, ba, honen bestez Bukatutzat emango dugu Azte honetako albiste Nere Eta jarraian harremanetan jarriko gara gure gaurko elkarrizkatatuarekin, Alberto Pradilearekin, hori bai telefono bitezko harremanetan jarri bitartean, utziko zaituztegu turab taldearen kanta kantabaten zuten. Turab 2000 talauan sortutako talde palestinarra, azpi musikarik osatzen dute taldea eta euren kantetan jorretzen dituzten gaiak ba, politika, okupazioa, pobrezia, maitasuna eta eguneroko bizitza oroar. Doiuei oso dagokionez daokionez ba, musika tradizionala, musika arabiarra eta bestelako errimo berriak regea latinan jazen azten dituzte. Entzungo dugu kantabat euren e... Jada Leili zeneko lanarena, 2008an argitaratutako lana eta bitartean jarriko gara arremanetan Alberto Pradillarekin. Turab! Y a continuación, como os anunciábamos en el sumario, charlamos con Alberto Pradilla, periodista y autor del libro El judío errado, que bueno pues presentará en Gasteiz esta semana, el próximo miércoles día 22, dentro de estas eh, jornadas de esta semana de solidaridad con Palestina, organizada por Euskal Herria Palestina Sarea. ...bueno, presentación de este libro... ...que ya hacía semanas atrás... ...pues en su Iruña Natal... ...y en el que... ...pues bueno... ...en un eh, trabajo conjunto de investigación... ...de rigor periodístico... ...y de sus experiencias... ...de recopilación de sus experiencias personales... ...pues nos presenta... El, ...la sociedad israelí... ...han dado pues... Eh, ...durante largo tiempo sumergiéndose en el lado más oscuro de la sociedad israelí y fruto de este trabajo de estas experiencias, de estas entrevistas y de esta investigación pues es el eh, libro El Judío Errada tenemos ya a Alberto al otro lado del teléfono, eh, Alberto Arrachal León Arrachal León Bueno, pues eh muchos escritos sobre sobre Palestina, sobre el conflicto entre Israel y Palestina, pero quizás eh, pues eh, no tanto, no tanta gente se haya adentrado en eh, pues, eh, intentar eh, presentarnos o darnos a conocer lo que es la sociedad israelí, ¿no? ¿Cómo pues, te planteaste tú pues esta este libro y, y bueno, pues este quizás nuevo punto de vista de, de la historia, ¿no? Bueno pues lleva tiempo ya eh, percibiendo bueno eh, yendo a palestina y, y y tenía un poco con la idea de que en muchas ocasiones nos hemos centrado tanto en la en la sociedad palestina incluso yo diría incluso a veces hemos interferido no en las palestinas tú vas a la calle y todo el mundo sabe que es jamás que es espata que es tableteo o más o menos tiene una idea vaga y nos transmiten es una idea muy centrada en palestina y por otro lado en la que nos nos enseñan como dos bandos no entonces Claro, si tú vas al origen del conflicto, el origen del conflicto es el establecimiento del Estado de Israel, ¿no? Entonces, muchas veces no atendemos, no, no o sea, hay mucha desconocimiento sobre qué es Israel, cómo, cuál, cómo funciona, cuáles cuál son sus, las motivaciones de esa sociedad eh, y qué es el, el origen del conflicto, ¿no? Entonces, pues eh, el libro surge un poco para dar respuesta a esto o intentar dar una, una pequeña respuesta a esto. Señor eh, Como decíamos, pues, en este trabajo recopilas, eh, pues, entrevistas y, y bueno, pues, con distintos agentes de una sociedad pues eh, como decías, muy desconocida y muy compleja. ¿no? Eh, ¿Por dónde te has movido y cómo ha sido un poco pues, el trabajo de campo a la hora de realizar este libro? Bueno, pues, eh, partiendo de la base de que Israel es una, un Estado colonial y, y racista, y bueno, donde donde conviven muchas familias diferentes eh, con muchas tensiones entre ellos eh, que no conocemos porque nos venden una, una, una forma de país como si fuese una, una especie de homogeneidad, ¿no? Y eso solo existe eh, de cara a los palestinos. Entonces, bueno, pues lo que he hecho ha sido un poco, pues acercarme a todos esos sitios donde generalmente, eh, sobre todo en, los, eh, bueno, en, en medios... Eh, de solidaridad con Palestina, eh, no, no, no tenemos tanto acceso, ¿no? Como, pues, bueno, a las, por ejemplo, a las colonias. Eh, pues he estado entrevistando a, a los colonos de Hebron, de Ofra, de, de, de, de algunas otras colonias, por ejemplo, a los, a los ultraortodoxos, que son, que son gente que nos da esa sensación de que son muy cerrados, pero que al final sí que, sí que se abren porque están muy convencidos. Y bueno, pues ese es un poco el objetivo, ¿no? Eh, el proceso es ir, ir a hablar con, con las fuentes, digamos, que normalmente no, normalmente no tocamos como te oía comentar en alguna entrevista pues eh, eh, tú simplemente el trabajo que has hecho es el de recoger estos testimonios y, y bueno muchas veces pues estas eh, personas eh, retratan eh, o retratan un poco pues lo que es el Estado de Israel eh, solo con, con dejarles opinar ¿no? en ese sentido pues hablabas de, de que has estado en las colonias eh, en muchas ocasiones pues me imagino que con eh, personajes pues muy fundamental istas muy fanáticos nadie da cuenta que bueno pues eh pudiendo vivir en cualquier otro sitio pues eligen de manera pues militante eh, eh, pues ir a colonias en Cisjordania no no sé si pues bueno cómo han sido estas experiencias en lo personal si en algún momento te has eh, pues bueno te has visto envuelto en alguna situación eh, eh, pues eh, no sé que te haya sobrepasado cómo ha sido cómo ha sido un poco esta experiencia también en lo personal de juntarte con esta gente supongo que para hablar con ellos muchas veces te tienes que crear una capa y, y bueno eh, desde luego no entras en el colegueo pero sí que bueno, pues eh, intentar mantener el respeto para que al final, o sea básicamente para que no te echen a golpes, pero sí que hay gente, pues que me ha que, por ejemplo las, los colonos de Bron, pues no Noah Marnon o David Wilder que son dos, dos eh, norteamericanos, David Wilder en concreto nació en Brooklyn Y, y, a, y a él yo le preguntaba, pero bueno, ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes, cómo puedes justificar pintar eh, en, las, en las paredes de los palestinos eh, árabes a la cámara de gas? o ¿Cómo puedes eh, permitir tirarles, tirarles eh, basura por tu ventana? Y, y ellos, pues bueno, eh, lo has, o sea, en ese caso, por ejemplo, intentan como desviar la atención, ¿no? Pero bueno, claro, cuando te dicen que eh, ellos están ahí porque Abraham... ...recibió eh, esa tierra de manos de una zarza ardiendo hace 3.000 años... ...pues te das cuenta que es difícil entrar en una discusión racional con ellos, ¿no? Uh -huh. Luego, por ejemplo, el día de el, eh, este, este verano, cuando, cuando jamás eh, llevó una acción armada... ...contra cuatro colonos en el sur de Bron pues bueno, pues estuve en Kiriat ...precisamente en la colonia de donde eran dos de los, de, los, de los fallecidos... ...y bueno, estuve, por ejemplo, con un personaje que también me, me sorprendió mucho... Bueno, Eh, el hombre justificando teorías creacionistas y defendiendo que, bueno, como, que como la Biblia dice que tú te tienes que levantar, si sabes que alguien te puede matar, te tienes que levantar antes para matarlo antes, pero como nunca puedes saberlo, pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Es gente que defiende todo tipo de agresión a los palestinos y que defiende su expulsión de hecho, de igual por ejemplo le pregunto, ¿dosis que qué tienes las dos estados? Dice, si no un estado que se vayan ellos a Texas, que es un estado, y nosotros nos quedamos con esto. Eh, situación de peligro realmente no he tenido porque ellos también tienen bastante claro, aunque saben que de la hostilidad de muchos de muchos periodistas, bueno, ellos intentan de, de vender su su película, ¿no? Entonces intentan incluso darte una cara amable, aunque sea horrible lo que están diciendo, ¿no? Claro, tú cuando te has acercado pues, a entrevistarte con este tipo de gente Lo has hecho de manera abierta, diciendo que eras periodista Y no te han puesto ningún impedimento Sí, sí, sí, sí ellos, eh, de hecho hay eso Por ejemplo, eh, el, el Yesa Council, que es el, el consejo, el consejo de, de los colonos en, en Cisjordania Tiene un aparato de propaganda enorme en el cual te, te, te ponen a tu disposición gente para, digamos, mostrarte la cara amable de las colonias, para decirte, ves, si no tenemos, o sea, no somos monstruos. Claro, en el momento en que tú les preguntas, oye, pero los palestinos que viven aquí al lado, y ellos, eh, bueno, pues se ponen a la defensiva o se ponen agresivos, con un discurso muy agresivo, pues te das cuenta de que todo eso, o sea, esa cara amable se cae por su propio peso, ¿no? Pero, pero no ponen dificultades a la hora de, a la hora de entrevistarles cuando pues bueno en este trabajo de campo entrevistándote con este tipo de gente y pues que te, te dan eh, argumentos pues de, ese, de tipo religioso de tipo mesiánico y argumentos racistas, eh, no sé si esto te tiene que llevar pues a distorsionar un poco la realidad o a pensar pues que es una sociedad enferma o si realmente pues esta gente es representativa de todo lo que es eh, la sociedad israelí o como decías pues eh, hay también otro tipo de gente no. Hombre, desde luego, eh, los eh, colonos como, como los de Ebron, eh, incluso en buena parte de la sociedad israelí Israel los percibe como enfermos, ¿no? O sea, es lo más extremo. Pero luego tienes casos como el de, como el del presidente del Yesa Council, Danny Dayan, que es un tipo gris eh, preside, eh, que trabaja en una empresa informática y que el tío te pone una cara como, bueno, sí, de, de que él vive tranquilamente en su colonia y te la enseña y ves que es una... Es, es como una urbanización, eso sí, fortificada. Eh, hay diferentes, claro, hay, hay diferentes eh, lados. Luego, por otro lado, claro es que la sociedad israelí no solo se divide entre colonos y, y, y la gente que puede vivir en Tel Aviv, que mira un poco más hacia Europa. ¿no? También hay una gran eh, diversidad en, teniendo en cuenta el tema religioso y también hay una gran diversidad teniendo en cuenta el origen de, de, de los israelíes. ¿no? O sea, no es lo mismo los israelíes que nazís... Eh, los procedentes de Europa que siempre se han mantenido un poco pues en la élite política económica con, en comparación con los israelíes pro, eh, procedentes de, de judíos procedentes de países árabes que han estado siempre por debajo o los, o los falas o sea, los procedentes de Etiopía, los cuales están condenados a ser ciudadanos de tercera, eh, siempre por encima de los palestinos, claro. Pero que bueno que se les tiene como, como policías como trabajos de baja cualificación, o sea toda esa amalgama es la que hace, es la que hace el estado de israel, es, es, es un, existen unas grandes contradicciones internas no. Vemos, pues, eh, una sociedad compuesta, pues, por un mosaico de, de procedencias, de, de grupos, pues, eh, sociales, étnicos, eh, pues, eh, una auténtica locura que, no sé, pues, eh, cómo, cómo puede ser viable, ¿no?, un estado de estas características si no fuera pues porque tienen un elemento común que les une, que es la guerra contra los palestinos, ¿no? Claro, es, es, es un poco... Yo cuando, cuando me acerqué por primera vez al, al conflicto en Palestina, quizás lo veía con otros ojos, ¿no? pero de repente cuando, cuando entiendes que el conflicto en Palestina es un conflicto típicamente colonial, es decir, que una serie de europeos establecen su estado y encima, eh, con el añadido de que establecen un estado eh, étnico, o sea, es decir, donde una, una parte, una etnia, o bueno, no sabría cómo denominar los, judío, los judíos, una etnia, una religión, Eh, se quiere poner por encima del resto de la población pues bueno es, eso me facilitó el entender toda esa mezcla de, de que, que se vive dentro de israel no y, y es cierto que es que si no existiese ese conflicto probablemente es que mucha gente no tiene absolutamente nada que ver no O sea no tiene nada que ver los judíos procedentes de la antigua unión soviética que, que emigraron durante los años 90 con los Con los etíopes que te, he que te he comentado hace un momento, ¿no? Y además incluso en una sociedad tan racista como, como la israelí, pues incluso se dan problemas entre ellos, ¿no? Los, o sea, por ejemplo, los rusos no quieren vivir al lado de los etíopes. Eh, o sea, existen un montón de conflictos internos que muchas veces se tapan precisamente por, por la guerra contra el palestino, ¿no? Señor uh -huh. Es también una, una sociedad eh, muy militarizada, pues la presencia de, pues de, de las armas y la necesidad, eh, como decías, de, de una guerra permanente que justifique pues su, su razón de ser o Es eh, también eso muy, muy patente Claro, eh, el ejército sigamos la institución que unifica a todas las, a todas las familias, no salvo, salvo los palestinos con carne israelí están exentos de, de servicio militar por razones obvias y los ultratodoxos aunque cada vez más ultratodoxos hacen eh, hacen un servicio militar pa, eh, propio eh, dentro de unas yesivas o a sea, unas escuelas religiosas propias con servicio militar eh, es que el resto de la sociedad todo el mundo tiene o sea, tanto hombres como mujeres hacen tres años y dos años de servicio militar respectivamente con lo cual eso no sólo eh, el hecho del, del militarismo como se puede percibir en cualquier calle que ves cientos de soldados armados eh, como algo muy normalizado, sino que genera también como una especie de, de colegueo, de, de, de cohesión interna. ¿no? Eh, muchos, muchos soldados disidentes te, te, te comentan, ¿no? es que eh, aunque yo esté en contra, es mi unidad, no es con la gente que yo he pasado muchos años o con la gente... Entonces es una forma de, de digamos, de, de generar la cohesión social en torno precisamente a eso a la guerra, en torno a la, a, la, a la represión de los palestinos o también a la guerra contra sus vecinos. Uh -huh. Y es muy representante o muy re, muy representativa, mejor dicho, la, la disidencia dentro del seno de la sociedad israelí. Creo que pues eh, bueno, incluso en este trabajo has tenido la oportunidad de colaborar con la gente del Centro de Información Alternativa, donde pues bueno, comparten militancia pues eh, israelíes eh, antisionistas con eh, palestinos y bueno, que quizás sea una selecta minoría de pues la sociedad disidente israelí, ¿no? Hombre, evidentemente son una minoría bastante, o sea, muy minoritaria. Gente como la, eh, gente como los trabajadores de la ICE que, que son, o sea, al margen que tienen un discurso además muy interesante, eh, muy, muy, muy positivo, que, que desde luego siguiendo, siguiendo esos planteamientos se podría encontrar una solución una solución justa para, para la zona, eh, es gente que, que está en mucha minoría, ¿no? Incluso la parte, de la, so la parte, digamos, disidente, pero que comparte algunos de los planteamientos del sionismo, eh, cada vez son menos. Es decir, la sociedad israelí cada vez está yendo más a la derecha, cada vez eh, justifica más las barbaridades que, que, que se hacen y cada vez justifica más el apartheid contra los palestinos, ¿no? Entonces, a mí me hace perder un poco la esperanza en el, en el seno de esta sociedad. Es cierto que existen voces disidentes a las cuales Eh, o sea, tienen un mérito enorme y tienen unos discursos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el libro aparece eh, la historia de Mordeja Ibanunu, que es eh, el hombre que, que denunció eh, la, el armamento nuclear israelí y que pasó 18 años en la cárcel eh, en unas condiciones penosas. Pues bueno, hablar con gente como esa pues sí que, sí que te hace pensar que desde dentro puede, puede haber... Eh, ...o sea, hay algo, hay voces que cuestionan... La, ...la hegemonía sionista, ¿no?... ...pero son muy, muy, muy prioritarias. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Mordeja Iván 1?... ...porque creo que se tiene completamente prohibido... ...entrevistarse con... ...con eh, extranjeros, ¿no? Sí, sí, hablé, hablé con él en... ...en diciembre de 2008... ...precisamente en el, en el Hotel jerusalén ...y él tiene prohibido hablar con... ...con periodistas, pero bueno, siempre que ha podido... ...ha intentado, pues ha intentado denunciar su caso... Eh, ahora mismo su, su situación es bastante peor que cuando hablé yo con él en diciembre de 2008, ya que fue encarcelada, este, este verano, esta primavera, fue encarcelada otra vez durante tres meses, además eh, cuando estaba con su pareja, porque su pareja era, era extranjera, un poco se... se eh, ...los o ejemplos sea, israelíes incluso... Apro, ...aprovechan eh, el hecho de que tiene una pareja... ...para humillarle un poco más, ¿no?... ...de su, su situación ahora mismo realmente es dramática... ...pero y, y por eso creo que... ...o sea, el libro incluye una entre, eh, la entrevista completa... ...que hice con él... ...porque, porque es un documento interesante... Y, y, ...y hay que reivindicar un poco... La, la, ...la situación de este... ...de este hombre que, que ahora mismo... Está, ...está encerrado en Jerusalén... ...sin poder salir del Estado... Y, y con la previción de hablar con extranjeros uh -huh. pues no sé alberto, después de todo este trabajo de campo de, toda, de recabar toda esta, todos estos testimonios de conocer en profundidad y desde dentro la sociedad israelí desde los, eh, desde pues eh, la, la parte como diríamos más oscura o pues eh, la, eh, los personajes más fanáticos hasta pues la, la minoritaria pero pero digna de elogio disidencia dentro del seno de israelí y de conocer pues más en profundidad esta sociedad. No sé qué, qué esperanzas de, de futuro se le puede ver Eh, pues a esta situación O si te parece pues que es viable Pues en la, la coexistencia con, eh, pues, con, la, con la Población autóctona palestina Pues hoy en día eh, Marginada ¿no? y, y bueno pues si Este acercamiento a la sociedad israelí Te hace ver eh, Las cosas de otra manera de como las veías antes Pues lo cierto Es que la, la, eh, ver las sociedad israelí Dentro lo que te hace es un poco perder la fe ¿No? Perder la fe en la en una solución por lo menos que pueda justa que pueda llegar desde dentro porque el dogma sionista de un estado de un estado judío y democrático eh, o sea, está asumido por el 96% de la población. Por eso eh, considero y después de después de hablar con mucha gente y tal, considero que que eso los palestinos ya lo veían, ¿no? Entonces, por eso en 2005 lanzan la campaña la campaña de desinversiones y sanciones y, y considero que igual es la única aportación que podemos hacer desde fuera Eh, bueno pues la presión internacional para que para que israel como, como base cumpla con la con la legalidad internacional ¿no? porque desde dentro yo considero que es difícil que surjan voces que, que planteen una, una coexistencia basada en la justicia no O sea no una coexistencia basada en que un, una etnia está por encima de la población autóctona entonces por eso creo que la, la llamada al bds Eh, es que tiene tiene más razones que ser que nunca pues Alberto no sé si ahora con eh, pues estás enfrascado en la presentación de, de este libro el judío errado el eh, próximo miércoles 22 aquí en Gasteiz en, en la taberna 70 a las 7 y media de la tarde Eh, no sé si claro esto de pues, que trascienda tu, tu nombre ligado pues, eh, a este, a este libro eh, si esto te puede generar problemas a la hora de, de volver eh, pues, eh, a entrar en, en palestina o a volver a intentar entrar pues a través de de Israel o del aeropuerto de Tel Aviv leíamos por ejemplo en un fragmento del libro pues eh, la conversación eh, bastante esclarecedora ¿no? con el soldado de eh, el soldado del aeropuerto eh, pues eh, pues bueno haciendo la, la entrevista de rigor ¿no? a cualquier extranjero sospechoso que intenta llegar claro tú pues a raíz de esto no eh, me imagino que no pasaras tan inadvertido ¿no? no sé qué consecuencias crees que te puede reportar esto Bueno, yo volver, trataré de volver, como, como, como lo he hecho muchas veces. De hecho, en los, las últimas veces que he estado ya me han tenido bastantes horas, como, como aparece en el libro, de interrogatorio y de registro y demás. Eh, bueno, si un Estado al que no permite la entrada a, a voces, que, a voces que disidentes, digamos, pues bueno, eh, evidencia un poco su carácter antidemocrático, ¿no? Eh, yo desde luego, claro, que voy a, que voy a volver a entrar. Eh, por ahora, la verdad es que no he tenido ningún problema, salvo algún blog Eh, sionista en el cual ya, ya se me ha señalado pero bueno, por ahora no, no he tenido ningún problema y, y eso pues bueno, dentro de un tiempo pues lo, lo podré comprobar uh -huh. Pues en esta cita del próximo miércoles en Gasteiz podremos conocer de la mano de Alberto Pradilla más en profundidad pues eh, la sociedad israelí a través de a través de este libro No sé si tienes pendiente alguna otra presentación aquí en Euskal Herria Pues por ahora no está la... Eh... Haremos otra en Iruña el día, el día 29, si no me equivoco, y, y luego eh, alguna más hay pendiente, pero no no están las fechas concretadas. Uh -huh. Pues bueno, a medida que lo vayamos conociendo, pues daremos eh, cuenta de estas citas aquí en Wintifada. Eh, Esquerri Casco, Alberto, y nada, nos vemos en breve, en Gasteiz. Esquerri Casco, sube ahí. Agur. Agur. me mientas. No te miento. Si me jodes, te voy a mandar de vuelta y voy a lograr que te encierren. No te miento. ¿Vas a entrar a Gaza o a Cisjordanía? No. ¿Entiendes la pregunta? Sí. ¿Vas a entrar a Gaza o a Cisjordanía? No. ¿Me ves cara de estúpido policía? Esto es el Sinbait 2. Estás en el nivel más alto de investigación. A mí no me puedes engañar. Si percibo que tratas de mentirme, habrá un policía esperándote en Madrid para mandarte a la cárcel después de seis horas de interrogatorio y de 10 hombres trajeados eh, de que 10 hombres trajeados registrasen hasta el último calcetín de una mochila sobresaturada el 14 de julio de 2010 logré atravesar el control de pasaportes del aeropuerto de Tel Aviv. Pues eh, bueno, esto es un fragmento que, que bueno, pues nos muestra el momento de la la primera llegada de Alberto Pradilla A, a Palestina lo que sería el comienzo pues de ese recorrido a través del cual pues ha estado recogiendo esos testimonios en, eh, enfrascado en el seno de la sociedad israelí que nos presenta este trabajo el judío errado el miércoles 22 en, eh, como os decíamos en la taberna 70 de la calle Cuchillería de Gasteiz las ondas no conocen de fronteras eta nagoeneko eldu behar diogu asteontako irratzaioaren azken txampari bukatu beharren gaude eta bukatu beharretik, ba bueno, ohar bat gogorera aste behar dizuegu izan ere ba, gainean ditugu gabonetako datak eta batek baino gehiagok, segurazki entzuten arizaretenon artean batek baino gehiagok Baerozzi beharko ditu aurreintzako jostaiuak eta eta oar batzen bidez jakinaraz egute Afede enpresak irralgo jostaiuak zaltzen ditudela Afede vende juguetes de la empresa israelí Keter A, La cadena de tiendas de juguetes Afede Tiene productos que están hechos en Israel Son juguetes producidos por empresas israelíes Como la empresa Keter Israel es un estado racista que practica la apartheid contra la población palestina, niega su derecho a la supervivencia y a la autoorganización, roba su territorio y trata criminalmente a sus a sus pobladores, también a sus presos políticos por ello y por más y porque sobran las razones hay un boicot internacional contra el estado sionista Israel, de esta manera lo suyo es que no compremos productos hechos en Israel, así evitamos fortalecer esta situación, este estado de las cosas, su código de barras comienza por 729 o por 0729 boicoteemosles, si compramos en eh, juguetes en Afade no compremos productos israelíes hagámoselo saber a la propia empresa y si no toma medidas no compremos nada en Afede Podéis encontrar más información de estas empresas en afede.com, en keter.com y en la www.boicotisrael.net. Afede tiene tiendas, eh, por ejemplo, en Gasteiz, en eh, Durango, en amorebieta en Bilbo, en Deusto, en Donosti, en Hernani, en Oyartun, en Irún, en Beasain, en Eibar, en Viana, en Corella, en Iruña... Y bueno, también en... Eh, en el país vecino en Logroño y en Calahorra. Eh, taiz susen ere boikota dugula izpide, ba gogorada zi ber beste bain ere ba aste hontan, eh ba de Alkartasun haste antolatuko antolatu dugula gazteizen. Eta gogoraraziko izkizuego deak gazte honetako dela. Bueno, gaur bertan azita egongo da hozkero italdia Jesus obrero ikastetzean, naji hau da izan da bertan, Belengo Days errefusiatuen kampamenduko kidea dugu naie eta ba, Belengo egunerak egunerokotasunaren inguruan eta errefusiatuen egunerokotasunaren inguruan aritu da bertan aste azkenean esan bezala Alberto Pradilla izango dugu solazkide 70 Tabernan bertan arene lana el judío orkestuko digo eta ostegunean 1023 iruan elkartasun festa ingo dugu gaztizko gaztetzean izan ere urteak daramatzagu boikot kanpaina honekin bat eginez boikot zenbait ekintza egiten eta ekintza horien ondorioz ba zenbait izun pillatu ditugu eusahora indik etortzeke daudenak eta gastu hauei aurre iteko, ba, Alkartasur dugu gastetzean. Berta, ba, besteak beste gu izango gara musika jartzen eta alaberiko errota berri popere izango dugu ba, musika lanetan. Kanari Palestinarra izango dugu ba, falafela, hummusa eta barrekoak dastatzeko aukera izango dugu. Eta, bideo ba, emanaldiare izango dugu, batzen urte hauetako zenbait e, boikot e, ekintza izango ditugu ikusgai, bideo e, emanaldi honetan. Eta, bueno, aukera zinovea ba, zesta eta borroka hiteko. Eta, diruz laguntzeko boikot e, kanpaina. Bai eta bukatu horretik, ba luzatu nahi diegu gure agurra eta besarkada bat gastetaupadak upadak ba lagunei, bueno, orokasten dakizuendez, pues eh Lankidea txilotu zuten, ordatz, orren ondorioz pues eh, besarkada eta agurra hientzat. Gastetaupadak eh, aztero pa ba, ostean entzungai eh, duzue alabegirratian. Gaurkoan berriz eh, zer gertatuko den Hemendik beraz gure bezarkadari Beheroena inoari Eta espero dugu Datorren astean Azkoz jota ba Hemen izatea Alabi irratean Gaur sorti izango gaitu zuez Zintzo demonio eta tastaz zirretien eh, guinetan Eta alaxe da, usit zandaen agorkos Datorren aster arte, beraz, aio Agur oh. Agur oh.